オープニングのようなものを見つけた。 A cada bala llega a l tanque p a cumplir una misión. Yo no la uso por maldito, la llevo por protección. Por andar en el delito me metieron en prisión. Pero con dinero se arregla la ley de mi nación. La pasión por lo que hago es lo que me trajo hasta aquí. 15 años en el hostel, soy un fucking real G. En la pinta me conocen, pero ahora vivo en la street. Conversando con los dioses que me ayudan a escribir. De Neuquén hasta Tijuana traigo. En la ventana, caigo en moto por la noche y en el coche en la mañana, reponer la mercancía y a marcharme con la lana. A me los me... 8 en el barrio conocí la 9, a los 10 me explicaron cómo es que se mueve. A los 11 ya llegaba a las 12, t o y de 12, al lado de los cholos y t o d o s tirando 13. La bendijo mami pa' que la p l a c a no me bese, es que el dinero y la droga con sus manos me besen. メキシコの人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人 o ちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たち i 好きな人た m が好き o 人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが n きな n たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人たちが好きな人た l が好きな人た i が好きな e たちが好きな人た o が好きな人たちが好きな人たちが a pa 人たちが好き o 人たちが a n な a n ち o 好 i e n d ちが好きな o たちが好きな人たちが好 a な a たちが好きな人たち a 好きな人たちが好きな人たちが yo